Buenas noches, esto es Boxeo Planeta. Edición número 81 y por la 88.9 Radio Gran Rosario. Bueno, muy bien amigos, eh, muy buenas noches a todos. Eh, como siempre agradecerles que estén eh, escuchando este programa de boxeo que se hace desde Rosario provincia de Santa Fe, República Argentina. Eh, quien te habla, Damián Casino, te da las buenas noches. Eh, por supuesto que estoy acompañado habitualmente con mi compañero Luis Parpacelli, que hoy no va a estar acompañándonos. Eh, tiene, bueno, otro compromiso laboral en, en el ET8 y, y, bueno, se lo va a extrañar, pero vamos a tratar de... ...de llevar adelante esta nueva edición de Boxeo Planeta... ...en la que tenemos mucho material... ...vamos a tener eh, como es habitual eh, en el programa... ...el llamadito de rigor ahí... ...tratando de, de, bueno, de tener a los protagonistas de esta historia... ...como siempre decimos con Luis... Eh, puede ser manager, eh, técnicos... Eh, ...toda la gente que rodea el ambiente del boxeo... ...tiene la posibilidad en Boxeo Planeta de poder explayarse... Eh, ...de decir lo, lo que siente, cómo, cómo ve el boxeo... Y, ...y bueno, en esta nueva jornada por supuesto vamos a desarrollar todo... ...el material eh, que tenemos desplegado aquí en la 88.9... Eh, ...le voy a dar el agradecimiento a Cristian que nos acompaña... Eh, ...en la parte técnica, eh, en esta nueva edición... Bueno, y hubo mucho boxeo el fin de semana. Estamos teniendo boxeo los días viernes y los días sábados también para poder ver. Eh, esto es muy positivo para la actividad. Me parece que hoy por hoy Taze Sport eh, junto a, a Space eh, son la, las dos pantallas que están apoyando mucho al boxeo. Y, y bueno, eh, muchas veces eh, criticamos algunos eh, algunas imperfecciones eh, en las transmisiones o o en las veladas que se presentan, pero lo bueno es que por lo menos podemos ver boxeo y se está apoyando eh, bueno la actividad de la mejor manera. También vamos a estar eh, bueno hablando de lo que va a ser eh, la jornada mundialista en la vecina de ciudad de Villa Gobernador Galvez. En la que se va a presentar eh, Daniela la bonita Bermúdez. Sí, la hermana de Gustavo Bermúdez, quien. Eh, hiciera grandes papeles eh, en las últimas peleas eh, cuando se presentó con el Puma Santillán bueno eh, vamos a tratar de, de desarrollar también toda esa jornada de boxeo en la que va a haber muchos eh, muchos combates va a venir el pupilo de, de lemos sí sí el, el chiquito caraballo eh, se va a presentar eh, ya con, con seis peleas y dos knockouts invicto eh, El pupilo de José Lemos se presentará también en la vecina ciudad de Villagonor Galvez, más precisamente en el club atlético Talleres, y en este caso le tocará medirse con el cordobés Fabián Velardes. Pero vamos a estar eh, bueno, tirando toda la, la gacetilla de esa velada, todas las, las peleas, y vamos a ir analizando un poquito cómo, cómo vendrá esto del boxeo de Don Villagonor Galvez en, un, en, en esta primera vez eh, que se va va a tener la posibilidad, eh, toda la, la ciudad, de ver un título mundialista, y en este caso a, a la chica Daniela La Bonita Bermúdez, enfrentando a Mayerín Ángeles eh, La Monita Rivas, la, la chica venezolana. Eh, triunfaron eh, Pérez eh, Pereira y Márquez en el Club Unión de Avellaneda, el salvaje Pereira, el hombre de malabrigo Oscar Jesús Pereira, Eh, volvió al triunfo, eh, también estuvo combatiendo en la misma velada eh, bueno, Maxi Márquez, gran prospecto. Eh, los dos eh, se encontraron con, con triunfos. Eh, el salvaje Pereira se impuso eh, bien sobre Luis Gustavo Sosa. Eh, las tarjetas afirmaron eso y decretaron un, bueno, eh, un favorable 60-54, 60-55... 60-55 Los tres jurados vieron ganador A Oscar el Salvaje Pereira Que bueno, esperemos que pueda retomar El, el rumbo eh, Hoy por hoy se está manejando Con Marcelo Domínguez Y vamos a ver cómo, cómo Sigue la carrera de, Del pegador de Malabrigo También eh, Maxi Márquez eh, Bueno eh, Se presentó eh, En una, una En una pelea a 10 asaltos Y, y bueno se pudo alzar también eh, con el triunfo eh, las tarjetas marcaron también una diferencia muy favorable eh, 79 76 79 75 y medio y 78 77 así que bueno los dos eh, han vuelto a combatir han vuelto a ganar eh, la velada contó con la presencia de Marcos rené el chino maidana eh, bueno, que hace un tiempo ya a estas ligas, eh, debutó como promotor, eh, incluso está manejando, bueno, la carrera del Salvaje Pereira, y también eh, estuvo acompañado por Sebastián Contursi, quien es el asesor de Marcos Maidana. Eh, un lindo espectáculo, eh, una velada mmm, bastante si bien eh, las equivalencias no fueron de las mejores eh, se, se armaron algunas peleas como para que puedan estos muchachos retomar su camino pero vamos a tratar de verlo a, a Pereira eh, con boxeadores de fuste como se lo vio con Aguirre y lamentablemente no le había ido del todo bien perdiendo por nocaut. también eh, combatió el Pumita Olmedo que sigue en ascenso el Pumita Olmedo Sí, eh, el bonaerense Claudio Olmedo Avanzó hacia una oportunidad mundialista al vencer por nocaut en el sexto round al mexicano eh, Roswell Montoya. Eh, ante una multitud muy, muy grande. Eh, esto fue en General Villegas, provincia de Buenos Aires. Eh, también en el duelo argentino-méxico de la jornada, en categoría superligero, el cordobés David El Pirata Peralta liquidó en tres rounds al azteca José Luis eh, Lavoa Rodríguez eh, en un choque que fue era pactado a 10 asaltos eh, también eh, hubo un gran eh, una, un gran combate con un boxeador que lo hemos visto combatir aquí en la ciudad de Rosario eh, el tucumano Cristian el Tucurrío ¿sí? eh, se presentó para combatir de punto frente al gauchito de Pihuea Sebastián Haylan y no le fue del todo mal porque hizo una gran pelea, le dio mucho trabajo a Haylan, no lo vimos bien a Haylan, eh, me parece que Haylan viene decayendo en su aspecto técnico, eh, está recibiendo bastantes golpes que no se lo veían, eh, bueno, tomar en otros combates eh, me parece que Heyland necesita por ahí puede venir un refresco técnico me parece que por ahí le puede hacer bien a, al boxeador que tiene grandes condiciones pero ha caído en un, en un estanco que, que me parece que va a tener que, que ver ahí qué, qué puede hacer para poder eh, seguir en, ese, en esa línea de ascenso que venía haciendo eh, Heyland tuvo la oportunidad de hacerle un gran combate a nada más y nada menos que Sebastián Esbic, quien eh, bueno, era campeón del mundo en ese momento y le hizo una pelea muy dura, le dio mucho trabajo al boxeador eh, alemán y, y bueno posteriormente Sebastián Esbic pierde la corona frente a Julio César Chávez Jr., que es la, la corona que, que hoy está ostenta, ostentando. Eh, ...el boxeador mexicano... ...y que ya vamos a charlar... cómo viene el tema con... ...con Chávez Junior... Eh, ...en ese ida y vuelta... ...con Sergio Maravilla Martínez... Eh, eh, ...ya están tirando alguna fecha... Por eso vamos a tratar hoy de, de tener alguna información de primera mano... ...para, para poder dejarles algo eh, concreto. y Por ahí tenemos la, la conversación con alguien que está muy, muy... ...siguiendo de cerca la, la carrera de Sergio Maravilla Martínez. Y me parece que es la, la voz y, y, y tiene la autoridad para decir... Eh, bueno, ...qué es lo que puede llegar a pasar en el futuro de, de Sergio Maravilla Martínez. Y el día viernes, eh, bueno... Tuvimos la posibilidad de ver eh, la pelea de Farías, eh, el campeón latino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. El juninense Pablo Farías se impuso categóricamente sobre el misionero Javier Andino por nocaut técnico en el primer asalto. Eh, el combate no había sido titular, no estaban en juego los títulos de, de Farías. Eh, Si bien se notaba mucha diferencia física en el centro de cuadrilátero... ...me parece que Farías estaba más excedido de la cuenta... ...es un boxeador que, que le escapa mucho al gimnasio... Eh, ...tiene grandes condiciones, pero claro, no, no ajusta eso de, bueno, de, de las condiciones... ...acompañarlo con la parte aeróbica... Y es lo que se notó, claro. No, no tuvimos tiempo de analizar mucho porque bueno, ganó por knockout eh, técnico en el primer round, no, no se pudo ver mucho, pero sí lo que tiró, lo tiró en forma eh, contundente y, y muy dura. En el combate de semifondo, bueno, desarrollado en la categoría ligero. Eh, la porteña Ana Laura la monita esteche. Eh, derrotó ampliamente a la experimentada eh, Silvia Zacarías. Eh, esto fue a seis asaltos, sí. Eh, por, eh, ganó la chica Esteches por, por puntos eh, en fallo unánime. Bueno, eh, las tarjetas lo, lo, lo vieron así. Arturo Villegas 60-54. Néstor Sabino 60-54 y medio. Y Omar Fernández 60-55 y medio. Me parece que lo de Zacarías es para replantear. Eh, boxeador muy, una boxeadora muy, muy dura, muy agarrida pero muy, muy carente de ideas eh, me parece que se plantó en el centro de cuadrilátero a intercambiar golpes con una boxeadora como Ana Laura Esteches que trabajó eh, desde afuera en, en una, eh, trabajó en forma inteligente dando pasos al costado ...trabajando con un buen jab, combinando con golpes eh, a las zonas blandas... Eh, ...me parece que la chica Zacarías eh, no intentó ninguna vertiente que pudiera... Eh, ...tratar de hacer alguna mella en la boxeadora Esteche... Eh, ...quien supo ir llevando el combate a su terreno a la larga distancia... Eh, ...y me parece que Zacarías eh, recibió más castigo de la cuenta... ...que, que, otras, que otras, en otras oportunidades... ...es hora de también hacer un replanteo en Silvia Zacarías... ...que esto del boxeo, seguir por seguir también... ...muchas veces eh, no tiene mucho sentido... ...pero es la historia de siempre... Eh, ...es difícil dar un paso al costado en el boxeo cuando no se tiene una buena performance a sabiendas de que muchas veces el boxeo se lleva desde el corazón y claro eh, decirle adiós al boxeo eh, por algo que, que por ahí se ve en el ring o lo, lo vemos lo que analizamos el boxeo desde afuera eh, es difícil porque uno siempre puede pensar de que se puede mejorar. Pero me parece que en el caso de Zacarías habría que hacer un, un replanteo de cómo sigue la carrera. En combate complementario, llevado a cabo en la categoría Supermosca, el debutante bonaerense Mauro Penachia dio la sorpresa de la noche al quitar el invicto al dominicano radicado en la ciudad de Buenos Aires, Diego La Pantera Pichardo, eh, quien acusó en la báscula 51 kilos 750. Venía con un récord de 3-1-2 nocaut Y perdió por nocaut en el tercer round eh, Hubo un primer asalto en ese combate Que fue de toma y traiga eh, El boxeador eh, dominicano Radicado en la provincia de Buenos Aires Tiró todo lo que tenía Lo tuvo muy sentido Muy sentido a, a Penaccia Pero claro, Penaccia aguantó todo lo que le tiró Eh, Pichardo y después Pichardo se quedó sin gasolina estaba falto de gimnasio estaba falto de aire en el segundo round ya andaba flameando y, y ya el tercer round eh, él tomó la decisión de irse del combate me parece que ya sabía lo que le sobrevenía si seguía combatiendo iba a perder por no un más rotundo y me parece que eh, después de una andanada de golpes Eh, ...miró al rincón, esperó la cuenta y no, no siguió... ...me parece que fue una decisión bastante acertada... ...pero claro, va a tener que, que trabajar más en la parte aeróbica... Eh, ...más en el gimnasio... ...por ahí no se sabe cómo llegó a, al combate... ...se hablaba de que le habían avisado con poca antelación... ...pero claro, el boxeador, el, el profesional... ...tiene que estar siempre bien preparado... ...porque esto es, es lo que se dijo siempre... El boxeador profesional tiene que esperar eh, entrenar y después esperar el llamado de teléfono que te digan cuándo tenés que pelear. Eh, ese es eh, el verdadero profesional, pero claro, en este caso Diego Pichardo me parece que no, no hizo bien los deberes y lo pagó arriba del cuadrilático. Finalmente, en división de Superpluma, eh, en el duelo bonaerense, el oriundo de José Cepaz. Eh, ...Román Reynoso... ...quien había pesado 57,950 kilos... ...liquidó... Eh, ...bueno, nacido en San Antonio de Pau... ...a Matías Mendoza... ...quien había arrojado en la báscula 57,550... ...esto fue por nocaut técnico... ...en el tercer capítulo... Eh, ...bueno, luego de tenerlo dos veces por el suelo... ...con algunas izquierdas boleadas... ...en el tercero conectó... ...un nuevo boleado zurdo al mentón... ...que bueno, que lo hizo ya perder... ...toda la estabilidad... Eh, ...ocasionando que el árbitro Gustavo Tomás detuviera eh, la desigual eh, pelea. Esto fue eh, en, en la velada del Club Atlético Social Villa Calzada... ...en Rafael Calzada, provincia de Buenos Aires... ...en la que Farías, eh, en pelea de fondo, ganó por nocau en el primer asalto... ...frente a Javier Lacobra Andino. Seguimos en Boxeo Planeta. Muy bien, seguimos en la edición número 81. Eh, como les decía... Eh, hoy me encuentro solo haciendo el programa porque Luis Parpaceli eh, tuvo un compromiso laboral en el LT8 eh, y como siempre, bueno, muchísimos años trabajando eh, junto al fútbol del ascenso y, y Luis por supuesto tiene, que, tiene esa responsabilidad eh, que también le, le da al, al fútbol y me parece eh, loable que, bueno, que esté cubriendo el fútbol del ascenso. Le voy a dejar las vías de comunicación se pueden comunicar al 424 27 69 o nos pueden enviar un mensaje de texto al 0341 156 418 262 también eh, pueden entrar a www.boxeoplaneta.blogspot.com o a través de la web eh, en la radio www.radiobranrosario.com.ar ...que es la posibilidad que te da la 88.9 de entrar y poder eh, bueno eh, incorporarte al link... ...y escuchar en vivo eh, este esta edición número 81 que se hace desde Rosario... ...Provincia de Santa Fe, República Argentina. Eh, vamos a ir eh, analizando un poco lo que va a ser lo, la velada en Villa Gornador Galvez... ...esto va a ser, está auspiciada... ...por supuesto por la municipalidad de la ciudad... Eh, ...organiza Osvaldo Rivero... Eh, ...va a estar eh, combatiendo... ...Daniela La Bonita Bermúdez... ...frente a Mayalín de Los Ángeles... ...La Monita Rivas, venezolana... ...quien ya está en el país... ...la, la ha recibido en Buenos Aires... ...Mingo Rafaeli ...y bueno, ya está... Mmm, ...prácticamente aquí en la ciudad... Eh, ...mañana... ...va a ser la conferencia de prensa... ...y el día viernes el pesaje de rigor... ...y por supuesto el día sábado en el club atlético... ...talleres... ...de Villa Bornador Galvez... ...ahí Juan Domingo Perón y Fornieles... Eh, ...se espera gran, gran... Eh, ...bueno, afluencia de público... La, ...los Bermúdez en Villa Gornador Galvez... ...hoy por hoy son los que están... Eh, eh, ...liderando el boxeo profesional... Eh, entrenan en la ciudad y, y bueno eh, me parece que trasciende a la ciudad porque claro estamos hablando de una pelea de título del mundo en la que va a estar en juego la faja interina gallo en versión asociación mundial de boxeo las chicas van a estar combatiendo a 10 rounds eh, Rivas es una una boxeadora que tiene un récord profesional bastante interesante Si bien no es eh, amplio, pero sí contundente, porque tiene 7-1, 1 con 6 nocaut. Y Gabriela, eh, Daniela Bermúdez tiene 7-2, eh, 2 con 2 knockout. Me parece que mmm, la chica Bermúdez eh, tiene todo para, para quedarse con la corona. Es local, eh, viene ganando sus últimos combates... Eh, ...de forma muy amplia, hizo un gran papel con Jessica Latuti Bob... ...en la que tuvo que bajar eh, de peso para poder combatir... ...ahora está combatiendo, va a combatir en, en su categoría... Eh, ...está bien preparada, si bien la le llega la, la posibilidad... Eh, ...en un momento en que no, por ahí la, la experiencia es lo que estaría faltando... Eh, pero claro, eh, en experiencia está en equivalencia con la boxeadora venezolana y, y me parece que, que, que Daniela Bermúdez puede quedarse con, con la corona eh, va a haber eh, otros combates eh, las autoridades designadas por la Asociación Mundial de Boxeo su supervisor va a ser eh, José Emilio Graglia de Argentina el referí va a ser Aníbal Andrade, el uruguayo los jueces van a ser eh, Danilo Dongo de Perú, Jorge Trípodi, Falco de Chile y Hugo de León, Uruguay y bueno, estas son las autoridades que van a estar eh, refrendando esta pelea de título del mundo eh, en pelea de semifondo se va a estar presentando el hermano de Daniela Gustavo David Bermúdez va a enfrentar a un experimentado Miguel Leonardo Cáceres Si lo vemos habitualmente pelear a Cáceres Porque Cáceres está En pelea con todos Y me parece que Va a ser un lindo combate eh. Cuidado que Cáceres es un boxeador Que le da trabajo a todos Gustavo Bermúdez también viene Muy bien, eh, viene de ganarle a, Al Puma Santillán eh, Por nocaut Y me parece que vamos a estar en, a, a presencia De un gran combate en la que va a estar Eh, el título latino interino super ligero del consejo mundial de boxeo en juego y esta va a ser la pelea de semifondo a 10 asaltos también va a estar combatiendo Fabián Oscar Orozco, enfrentará a Roberto Iturra en categoría super gallo a 6 asaltos Jorge Daniel Caraballo, el invicto el manejado por José Lemos el hombre de Santa Fe va a estar combatiendo con Fabián Velardes A cuatro asaltos en categoría mediano Y Jacinto Grosito Va a combatir con Luis Mancilla Esto va a ser a cuatro rounds en super ligero Y Miguel Ángel Correa Va a estar combatiendo Frente a Dante Fabián Adame Esto va a ser a cuatro rounds en categoría Gallo Y de la mano de Cristian Nos vamos a, a una pausa y, y pegadito vamos a tener El llamadito de rigor Esto es Boxeo Planeta muchachos Acércate muchacha, colombina cascabelera y feliz, que me traes en alas de tu risa el recuerdo de otra risa y el fulgor de aquellos ojos queridos que se asomaron a mi vida detrás de un antifaz como el tuyo. Esa colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón, i aquella marquesa de la risa loca Se pintó la boca por besar a un clon Cruza del palco hasta el coche La serpentina nerviosa y fina Como un pintoresco broche Sobre la noche del carnaval Te quiero conocer, saber a dónde vas Alegre mascarita que me gritas al pasar ¿Qué haces? Me conoces Adiós, adiós, adiós Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No finjas más la voz abajo el antifaz Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal, mostrame cómo sos Detrás de tus desvío todo el año es carnaval Con sonora burla suena la corneta De una pispireta, oh, dama de organdí Y entre risa y burla, linda maragata Jura que la mata la pasión por mí Bajo los chuscos cárpeles Pasan los fieles del dios conjunto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 Yo soy la misteriosa mujercita de tu afán No, no finjas más la voz Abajo el antifaz Tus ojos por el corzo van buscando mi ansiedad Tu risa me hace mal Mostrame como sos Detrás de tus desvíos Todo el año es carnaval En Zona Sur, agente oficial vigía es Brollo, representaciones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 seguimos en esta nueva edición en la número 81 y por supuesto como es habitual en Boxeo Planeta queremos tener la, la posibilidad de tener a los protagonistas y darle la posibilidad de que nos digan cómo, cómo ven toda esta amplitud del boxeo nacional mundial y por supuesto vamos a tener la, la posibilidad de tenerla a la chica que se ha Forjado, un lugar en el boxeo actual eh, Es una boxeadora que en su momento le hizo un gran combate a Jessica LaTuti Bob Y por supuesto se merece esta chance de título del mundo Le vamos a dar la bienvenida y las buenas noches ¿Cómo te va? Daniela Bermúdez, Damián Casino te saluda Bienvenida a Boxeo Planeta Hola, buenas noches ¿Cómo estás Daniela? ¿Cómo te estás preparando para esta chance que te llega? en un momento por ahí de no tanta experiencia, pero con todas las ganas, ¿no? Sí, hoy estamos entrenando para dar un buen espectáculo acá en Villa Carlos. ¿no? Así que estamos full entrenando con mi papá y... y vamos a dar un buen espectáculo, si lo quiere. ¿Qué sabes de Marilyn Rivas, la venezolana? Marcelín. Sí. Eh... No, estaba mirando un par de videos y... Eh, ...supuestamente dice ...quien... ...le fuerte... ...así que... ...estábamos mirando... ...pero si es que le damos... ...un buen espectáculo vamos a hacer... Bueno, ...para que sea el título... ...bueno... Así eh, en, ...enfrentar a... ...a una boxeadora venezolana... ...y de las características de Rivas... Eh, ...que tienen un récord... Eh, ...bueno... ...contundente... ...si bien no es muy holgado... ...pero tiene un récord... ...bastante interesante... Eh, ¿qué te hace replantearte en tus aspectos técnicos? Eh, ¿vas a esperarla? ¿vas a dejar que, que ella venga? ¿o vas a trabajar como nos tenés acostumbrado eh, a boxear de, y, y moverte? Sí, en todo estaba enseñando un par de cosas también lo, lo lateral y todo eso así que estamos enseñando todo eso para para dar algo bueno así que sí, digamos No le vas a dar la oportunidad eh, De que trabaje Digamos, tanto en la corta O sea, no te vas a ir a aprender en los primeros asaltos Vas a ir más cautelosa Vas a boxear de, desde afuera eh, Tratando de ver Qué es lo que trae la, la venezolana eh, Para para pelear y disputar esta, este título Claro, sí sí, Así que Vamos, vamos a entrar Así que vamos a ver como entramos Vamos a ver qué pegada tiene Y después, bueno Daniela, contame quién, eh, quién te acompaña en el cuerpo técnico... Eh, ...de qué personas estás rodeada para, para esta pelea tan importante. Mi papá me entrena y tengo a mi hermano que está Bermúdez, sí, Bermúdez... Sí, sí. ...que va a defender el título latino, así que... ...y tengo a mi papá y mi hermano que están ayudando. Eh, ¿Qué se siente pelear en tu ciudad... Eh, con tanta bueno, eh, con tanta gente que te va a ir a alentar, eh, eso te te amilana o, o o te o te lleva a tener más coraje, a a, a presentarte ante tanta gente te, te da más eh, más eh, más fuerza, más, más ganas de pelear. ¿Cómo, ¿Cómo te sentís con eso? Y un orgullo y me da una banda de fuerza porque si pelea local y ...nunca peleé el local y más título del mundo... ...si Dios, Dios quiere va... ...hasta bueno... ...sí porque... Bueno. ...en la ciudad de Villagornal Alves... ...es la primera vez... ...que se disputa una chance de título del mundo... ...y, y más en el club atlético Talleres... ...me parece que la... ...la ciudad está muy movilizada... Eh, sí. ...hay mucha expectativa... ...eh... ...ustedes eh, se han forjado... Sí. Eh, un nombre a fuerza de, de, de pelear con los mejores eh, nunca le dijeron que no a ningún boxeador y me parece que todo este presente tanto tuyo como el de, el de Gustavo me parece que se lo merecen porque eh, bueno, no le dijeron que no a, a ningún peleador y me parece que bueno a veces esas cosas eh, tienen la, la reciprocidad eh, y de que hoy por hoy vos ...tenga la la chance de pelear por una corona del mundo. Sí, claro, nosotros siempre peleamos peleó mi, mi hermano, peleó con todo lo mejor, y casi. Y yo también, así que... ...esta posibilidad que se nos da, gracias al Intendente de Pedro ...es un orgullo para nosotros, y más acá, local, estamos... Res... ...como mi papá, mi hermano, y yo, y toda mi familia, así que... ...dios quiere, vamos a dar lo mejor para, para que todo salga bien... Sí, por supuesto que va a andar todo bien. Eh, ¿Cómo llega, cómo llegas físicamente, Daniela? ¿Estás fuerte? ¿Estás bien con el peso? Eh, mañana va a ser la conferencia de prensa y el viernes va a ser el pesaje. ¿Cómo estás con el peso? ¿Estás bien? No, re, re bien estoy. Estoy en 52, 500, así que estamos re bien. ¿tabas? Bueno, y vas a estar en, eh, apoyada por nada más y nada menos que la pantalla que habitualmente nos permite ver boxeo a todos los que nos gusta la actividad, va a estar, eh, va a venir la televisión, va a estar TIC Sport, eh, Daniela, Que eso también, eh, ¿cómo te juega eh, eso de que, que estés eh, y que tengan la posibilidad de verte? Eh, porque también se, TIC, la pantalla llega al exterior y me parece que Al pelear con una boxeadora internacional como es la venezolana, me parece que también eh, te puede proyectar a que tengas alguna a pelea en el exterior. Sí, ojalá. Así re lindo. No, pero estamos re tranquilos, así que estamos re bien. Estamos... Y... No bueno. Sé, estamos de primera. bueno, Daniela, eh, gracias por eh, ser parte de Boxeo Planeta. Seguramente no va a ser eh, la última vez que vas a pasar por los micrófonos de, de este programa porque te auguro un gran futuro. Me parece que eh, sos una boxeadora que técnicamente va a seguir mejorando eh, y seguramente la corona de título del mundo va a quedar en, en Villa Gornador Galvez. Sí, ojalá. Dios y bueno buenos y, y Yo... boxeadores. Saluda a todos y que hayan a prias, la pelea, sí. sí. Yo también soy de Villa Gornador Galvez, así que la expectativa es mayor. Eh, vamos a estar ahí todos a, apoyando a, a la boxeadora local. Bueno, gracias. Bueno, ha sido Daniela Bermúdez eh, quien va a disputar una chance de título al mundo frente a Mallorín, eh, la monita Rivas, la venezolana en el Club Atlético Talleres de Villa Gornador Galvez. Seguimos en Boxeo Planeta Bueno, muy bien Como es habitual en el programa Queremos tener la, las voces de los protagonistas En este caso ha pasado Daniela La bonita Bermúdez, eh, quien va a tener la, la chance, la gran chance que todo boxeador quiere tener... ...que es pelear por una corona de título del mundo. Nada más y nada menos. Les dejo las vías de comunicación, 424-2769. Eh, o nos pueden enviar un mensaje de texto al 156-168-686 www.boxeoplaneta.blogspot.com Es la posibilidad que te da conjuntamente esta, este programa de boxeo Para que entres en nuestro blog Y a partir de mañana tengas eh, bueno, bajada esta nueva edición Si no tuviste la posibilidad de escucharlo por algún bueno tiempo laboral o, o algún imprevisto Eh, bueno, a partir de mañana va a estar esta edición bajada en www.boxeoplaneta.blogspot.com Y Radio Gran Rosario también te da la posibilidad en www.radiogranrosario.com.ar De entrar y escuchar Boxeo Planeta desde cualquier parte que te encuentres Vas a estar eh, teniendo esa chance de, de escuchar el programa en vivo Recordar grandes boxeadores, eh, Pascual Pérez, Emily Griffith, Dick Tiger, Larry Holmes, Alexis Arguello, Eder Joffre. Cuando me pongo muchas veces a hacer material para Boxeo Planeta y voy anotando nombres, uno va viendo algún que otro combate. Realmente cuando repaso esos nombres que voy tomando como apuntes, Ray Jugar Leonard, Pernell, Whitaker... Es, es Archarles Boxeadores que, que uno cuando lo ve Quiere seguir viéndolos Es algo, algo increíble Cuando tenemos la posibilidad de Hoy por hoy eh, con, con la computadora eh, De ver las, las peleas grabadas Antes se hacía más difícil Había que grabar en VHS Y toda un, una historia particular Pero hoy con con un Rápidamente eh, Podés ver boxeo Grabado y también Eh, bueno, la, las peleas que, que se pasaron en estos días También se pueden ver eh, en YouTube, por ejemplo Y qué bueno que está eso Porque por ahí uno, qué sé yo No, no tiene o no tuvo la, la, la, el momento para ver eh, cuál o tal pelea Y sin embargo en un momento tranquilo se puede poner Y, y repasar esos grandes combates que todos quisimos ver Eh, por ahí una cuestión de, de edad no pudimos ver Pero claro, eh, con esta posibilidad es más que inmejorable Bueno, eh, nos vamos a ir a una un, un pequeño paréntesis con Cristian con Vamos a tener un, un llamado más eh, Nos va a poner un, un temita musical Cristian Y en momentos más retomamos con Boxeo Planeta Edición número 81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 esta edición número 81 como es habitual tenemos eh, el llamadito de rigor ahí la gente que nos acompaña eh, en esta locura de hacer boxeo pero locura linda eh, y hoy le voy a dar la, la bienvenida y las buenas noches a un amigo eh, alguien que comparte esta pasión por el boxeo y que lo hace desde la parte buena del boxeo yo siempre digo que eh, la gente que que rodea eh, a esta actividad eh, y la gente que quiere hacer bien las cosas hay que eh, siempre hacerla notar y, y en este caso un periodista un hombre que, que habitualmente acompaña y es parte de los campeones en el ring eh, le quiero dar la bienvenida y, y las gracias de, de poder participar en esta edición ¿Cómo te va José Bocasi de Campeones en el ring? Buenas noches, Damián casi no te habla ¿Qué tal, también? Buenas noches para todo Boxeo Planeta. ¿no? Y, bueno, un agradecimiento por tus palabras. Eh, realmente es un gusto estar con ustedes para Radio Gran Rosario. Bueno, José, hoy bueno te, me encuentro solo. Luis Parpaceli, por cuestiones laborales, no, no va a estar en esta edición. Así que eh, te quiero dar la, la bienvenida a esta edición número 81. Y, por supuesto, José, eh, vos viviste momentos muy muy alegres eh, con el equipo de Sergio Maravilla Martínez estuviste presenciando justamente el último combate del Quilmeño eh, y bueno, hoy por hoy se está manejando este dilema de qué pasa con ese gran combate que todos esperamos eh, entre Julio César Chávez Jr. y, y Sergio Martínez ¿Qué, ¿qué sabés y nos podés contar de eso, José? Bueno, eh, estando en Nueva York hablando con el equipo de, de Sergio, nos decían que La pelea puede ser viable, pero hay dos impedimentos que hay que tratar de, de pasar, ¿no? Que Primero el tema del doping, eh, ellos van a pedir eh, la agencia antidoping americana por el WADA eh, para hacer o sea, examen de, de orina y de sangre, que bueno, dicho sea de paso, eh, ayer eh, en Filipinas eh, hubo un progreso porque Amir Khan ...con Lamont Peterson... ...va a haber doping... ...o sea que alguien de Soy Roche... ...que siempre lamentablemente en este deporte... ...está muy sospechado... ...va a pasar por el doping... ...así que si Julito quizás acepta eso... ...habrá pelea el, el 15 de septiembre en las vegas... ...o sea que ya la fecha estimada... ...eh... ...si todo sigue su curso... ...sería el 15 de septiembre José... ...sí, y lo que pasa es que aquí también... Ha, ...hay un juego de intereses con el, los promotores... Eh, porque Boarum está tratando de organizar una pelea para el 16 de junio de Chávez, eh, con un permiso especial que, y le está tratando de meter a Andili, que también de la misma escudería de Sergio, de de Vivela eh, Promotion así que pero claro, esto sería, tiene que haber un arreglo también monetario, porque el Consejo Mundial eh, trata que el día 9 de abril ya se llegue a un acuerdo para que esté todo firmado para el 15 de septiembre de ser así Chávez tendría que o, o Chávez o Boaron o, o Sanfer tendría que hacer un depósito a Sergio Martínez de mil dólares que sería cuenta de la bolsa, en caso de que Chávez no pelee, Martínez se queda con el dinero y si pelea eh, será parte de la bolsa eh, así que eso es un tema, y el otro tema Boaron también está luchando porque él eh, en el fuero íntimo, a mí hablando con periodistas americanos y nos decían en el fuero íntimo él no quiere la pelea, creo que va a tratar de buscar la forma de, de esquivar un choque Martínez, eh, Julito Chávez, pero dada la circunstancia que la HBO está interesado el Consejo Mundial está tratando de limar a Cereza para quedar bien con el equipo de Martínez para sí, sí. por supuesto por supuesto con Chávez que sabemos que el Consejo en cierto modo fue benefactor de Julito Chávez para llegar al título, ya que Sebastián Elví fue rechazado como retador de Sergio y luego aceptado para Julito Chávez así que veremos cómo se da la cosa y el tema de dinero, lo poco que nos pudimos enterar es que se habla de una bolsa a repartir más o menos de 5 millones de dólares ah, bueno. 60, 60 y 40, 60 Chávez, 40 Martínez y de ahí también un porcentaje del pay-per-view Y bueno, Ludy Vela en conferencia dijo que ellos pensaban que la pelea Chávez Martínez podría vender 300.000 abonos, que es una cifra bastante buena para para esta pelea, ¿no? Y en un eventual combate, ¿cómo lo verías a Martínez frente a a Chávez Junior, José? Y acá hay que analizar, yo creo que lo lo hablamos hoy fuera del micrófono, sí, el micrófono sí. el tema de de los análisis eh, quedaron, o sea, muchas dudas y pocas certezas en lo que fue Julito Chávez en su última pelea, recuperando 10 kilos después del pesaje el viernes pesó, no lo hacemos en libro lo hacemos en, en kilogramos 72.500 sí, sí. y, el, y el sábado a la hora, a la una de la tarde estaba pesando 82.500 y bueno son unos recuperadores y bueno, realmente suena como anormal, entonces eh, si se pasa eso, que se llega al control antidoping, creo que va a ser una pelea donde Sergio parte como favorito pero eh, hay que tener en cuenta que Chávez va a tener todo el apoyo porque vamos a ser sinceros, acá lo que viene es Chávez y Sergio eh, quizá le quedan dos o tres peleas eh, como mucho ¿no? entonces yo, eh, a la televisión apuesta a que Chávez vaya creciendo quizás para un potencial pelea con el Canelo Álvarez o, o quien sea ¿no? Pero yo creo que si está todo normal, el favorito es Sergio, ¿no? Claro, lo que pasa es que Sergio Martínez, eh, José, me parece que en, en esta en este eventual combate tendría que buscar el knockout porque muchas veces hemos visto cómo se lo ha perjudicado a, a Martínez. En, en, sí, sí. en este último combate había un jurado eh, al sí, momento de, de, de la definición que lo tenía eh, arriba en una tarjeta, creo, a, a, al irlandés, me no, parece... No, no, no, yo yo traje las tarjetas oficiales, gracias ah. a Pablo Daniel Sarmiento, eh, eh, una copia de la Comisión Atlética de Nueva York, sí. el Julie Lederbann, eh, 103 a 103, que la tenía empate, sí. y los otros dos jurados eran 104 a 101 para Sergio. O sea, no la, la pelea la venía, venía ganando Sergio, pero era un empate que inclusive... Sí, hubo, claro, pero la, la tarjeta de empate me parece que también es cuestionable José, porque eh, Sergio no hablar, Venía siendo, claro. manejando el combate Y estaba colocando los mejores golpes Me parece que, que fue una tarjeta También fuera de no, lugar no, total, Fuera de contexto totalmente sí sí y... Lo que pasa es que eh, Eso lo, lo hablamos con Pablo Que a veces en esos rounds Donde quizás Sergio sacaba ventaja Por su mayor calidad boxística sí. Round parejo muchas veces lo, lo dan para el local Lamentablemente Eh, es algo que no te, no debería pasar pero pasa ¿no? claro, pero también el antecedente con la pelea eh, con Cintrón, en la que el árbitro le había contado los días, había decretado el nocaut y después la, la pelea siguió y se decretó empate y casi le roban la pelea, eh, también estamos hay que ver eso que de que de que Martínez me parece que pueda terminar la pelea eh, antes de, de los 12 asaltos porque eh, en una eventual ira a tarjetas eh, se podría haber perjudicado, ¿no? no, no, por supuesto, Y es el temor el equipo lo sabe bien yo creo que van a trabajar si se da la pelea para, para hacer un trabajo de demolición eh, yo creo que viéndolo entrenar a Sergio la calidad boxística es mucho más técnicamente que Chávez Chávez ha crecido en el último tiempo porque le ganó bien a, a Veneno Rubio pero me parece que, que hay una distancia en la calidad boxística, pero esto boxeo hay que ver la noche como está cada boxeador y cómo están la circunstancia eh, yo creo que parte favorito, Sergio, pero siempre hay que respetar a, a los boxeadores mexicanos, ¿no? Bueno, le contamos a los oyentes que estamos con José Bocasi, el hombre que habitualmente se lo escuchan los micrófonos de los campeones en el ring, junto a Mingo Rafaeli, a Diego Romero, bueno, a todo el equipazo ahí de, de los muchachos. Y, y bueno, ya que te tengo, José, el... en los micrófonos te quiero hacer una pregunta. ¿Qué opinás de la sí. pelea y cómo la, la podés ver a Daniela Bermúdez enfrentando a, a Marilyn Rivas, la venezolana, en esta pelea de de título del mundo interino a AMB Gallo, José? Bueno, eh, la verdad que una gran pelea, eh, Bermúdez un gran talento quizás eh, llega rápido a una pelea de título porque hoy el boxeo femenino o sea, es, se da todo muy rápido, al, al boxeador, a, a los varones le cuesta mucho más ella tiene una experiencia de la pelea con Jessica Bogue donde sí, realmente sí. hizo una gran labor y bueno... Eh, Rivas es una buceadora que también tiene talento, así que va a ser una gran pelea y bueno, un, un gran una gran fiesta para Villa Gobernador Galvez y Campeones en el RIN tendrá ahí un un locutor de lujo que sí. será Damián Castino que nos estará comentando la pelea ahí round por round. Sí, por supuesto que como Mingo Rafaeli en su momento me dijo desde hoy sos corresponsal de los Campeones en el RIN en, en Rosario y en Villa Gornado Bingo, un honor Así que vamos a estar compartiendo José, esa velada Y bueno, una vez más agradecerte Que nos des una mano con, con Boxeo Planeta, sabés que Cuesta desde el interior Mantener un espacio de boxeo eh, Pero bueno, junto a Luis Parpaceli le, le ponemos el pecho y, y seguimos en esto de, de, bueno, de generar un espacio para que todo el mundo tenga la posibilidad de desplayarse, técnicos, árbitros, boxeadores, bueno, todos los, los protagonistas de esta historia, y, y por supuesto agradecerte que, que hayas pasado, José. No, el, el agradecido soy yo, y sabe que siempre digo, Boxeo Planeta es parte de nosotros, esto eh, tratamos de, de ser... Eh, el boxeo, toda la, la misma gente, aquí no hay estrella, no, no hay segunda serie, para nosotros son todo primera serie, y por supuesto, boxeo planeta está siempre con nosotros, así que el agradecimiento para vos, para Luis, y para toda la gente de Rosario. Bueno, José, no, nos estamos viendo, eh, gracias por todo, eh, ha sido José Bocasi, de los campeones en el ring. Muy bien amigos, seguimos en esta edición. Un gustazo que nos damos aquí en Boxeo de Planeta de tenerlo a nada más y nada menos que José Bocasi, eh, un referente del periodismo de la bueno, de la provincia de Buenos Aires. Eh, y me parece que, que haya pasado por Boxeo de Planeta eh, sigue, sigue engrandeciendo a este programa porque claro. Eh, José Bocasi estuvo nada más y nada menos Que compartiendo Un lugar en el equipo de Sergio Maravilla Martínez En su último combate En el Madison Square Garden eh, Y me parece que es muy loable Que, que José haya pasado Por Boxeo Planeta eh, Ya cerrando Esta edición eh, Por supuesto Recordarles eh, que vamos a tener eh, Televisación eh, En directo el día sábado Eh, Porteis Sport eh, también eh, bueno, mmm, va a combatir eh, va a haber muchos combates eh, a, ni a nivel internacional pero claro nos va a tener eh, abocado esta, esta chance de, de título del mundo eh, en la ciudad de Villa Gornador Valdez eh, vamos a tener eh, la posibilidad de, de contar con, con boxeadores también como Gustavo Bermúdez ...que va a combatir con el experimentado Cáceres... Eh, Fabián Orozco... ...gran boxeador también... ...va a ser un, una buena pelea con Roberto Iturra... ...y también hay una figura ahí que, que queremos ver... ...que es el invicto que viene de Santa Fe... ...de la mano de José Lemos... ...y nos referimos a Jorge eh, Caraballo, ...que enfrentará a Fabián Leonardo Velardes... ...Club Atlético Talleres de Villa Gobernador Galvez... ...el abrazo grande... A mis compañeros del gimnasio eh, Ahí a Lucianito Ploner A, a Pablo que siempre tiene en la isla de La emisora eh, La radio prendida para que todos los compañeros del gimnasio Escuchen Boxeo Planeta eh, A Pablo Sarmiento Le quiero mandar un abrazo grande Que siempre escucha el programa grabado eh, Quien nos está también dando Una mano desde Estados Unidos Para que Boxeo Planeta eh, Tenga la posibilidad de, bueno, de Trascender a nivel internacional eh, a los amigos de campeones en el ring a Mingo Rafaeli a, a Diego Romero que un amigazo un periodista de raza un pibe que, que realmente pecha y mucho por, por los campeones en el ring eh, y me parece que es quien quien le da esa fuerza necesaria esa fuerza joven a, a los campeones en el ring junto a Mingo Rafaeli hacen un, un equipo bárbaro eh, bueno muy bien amigos Eh, esto ha sido todo por hoy Quien te habla, Damián Casino Te agradece que hayas estado en esta, en esta edición 81 Como dije al comienzo del programa Mi amigo y compañero Luis Parpaceli Hoy no ha podido venir Por una cuestión laboral Pero seguramente en la próxima edición En la, en la 82 Va a estar eh, compartiendo Y vamos a, ahí A hacer ese, ese ida y vuelta Que nos gusta con, junto a, a Luis eh, Por ahí no coincidimos Pero... El asunto es que podamos charlar de boxeo. Gracias por todo. Esto ha sido Boxeo Planeta.